Divorcio musical de Rick Davis y Roger Hodgson es algo que el Menda lleva bastante mal. Por cierto, Rick Davis viene a dar conciertos a España con el nombre de Super Trump. Roger Hodgson hace la guerra por su cuenta. El trío de Goyo. Si quieres el tuyo, mi trío arroba rockfm punto fm. Mi trío arroba rockfm punto fm. Si lo quieres en el motel.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 Por eso quería pediros tres temas que son especiales para él: Victims of the Future, de Gary Moore, del álbum en vivo We Want More. Perfect Strangers de Deep Purple y la Obertura de los Locos, Fulls Overture de Super Trump. Espero que al oírlo les suba un poco la moral, ya que ha sido un claro ejemplo de trabajador de la construcción que perdió el trabajo con la llegada de la crisis y ahora le está costando mucho reincorporarse al mundo laboral. Me gustaría oírlo en Olney Motel, que oigo todas las noches mientras trabajo. Nada más, un fuerte abrazo y gracias. Goyo, muchas gracias a ti. Seguimos en el motel a su última gira. La han llamado La música termina. Su música empezará a terminar el 27 de marzo en Palma de Mallorca. ¿Estamos preparados para este final? Yo, desde luego, aún no. He nacido en una tierra donde los viejos se encuentran. どうしてもあな a のことを知っ s いるの s あな a のこと a 知っているのはあなたのことを知っているのはあなたのことを知 e ているのはあなたのことを知っ s いるのはあなたのことを o って r る。 En r o c k f m de 9 a 12, Oldie Motel.